El Consejo Deliberante de La Plata tratará el presupuesto 2023. Junto al cálculo de gastos para el año próximo, se sancionará la ordenanza impositiva que dispone cuáles y de cuántos serán los incrementos de las tasas que cobra la comuna a Los Platenses. El proyecto, que debe ser aprobado por los ediles y también por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, prevé una suba promedio del 30% en la tasa de servicios urbanos municipales a partir de enero. Además, podrá ajustarse a lo largo del año conforme crezca la inflación hasta un tope del 80%. En 2023, todos los nuevos emprendimientos que quieran abrir sus puertas en la ciudad tendrán bonificados el pago de tasas municipales durante el primer año. Se llegó a un acuerdo para que tres clubes de Citybel no sean desalojados. A mediados de octubre, las autoridades nacionales intimaron al Club Atlético y Fomento Citybel a la agrupación tradicionalista Estancia Grande y al Club Banco Provincia para que abandonen el predio de la calle 476 y 17. Luego de apelar ante la justicia, las instituciones deportivas lograron extender el plazo para su desalojo. De esta manera, las tierras pertenecientes al ejército argentino seguirán a disposición de los clubes de la zona para que miles de personas continúen realizando sus actividades sociales y deportivas. Un servicio que informa más cerca. Se inaugura la estación de tren de la línea Roca. Hoy desde la una de la tarde se inaugurará el nuevo techo de la estación junto con nueva iluminación y otras obras llevadas adelante por Trenes Argentinos Infraestructura. Cabe resaltar que estas obras en la estación comenzaron en abril del año pasado con la inhabilitación de los andenes 4, 5, 6 y 7 para dar paso a la instalación de los sobradores y andamios. Según informaron desde Trenes Argentinos, luego se continuará con obras menores que no impedirán el uso del espacio.